Claro, sí, en realidad ya se s t r i b i r í a La semana pasada también estábamos pintando, que es la segunda etapa. La primera etapa que fue la de la construcción colectiva, digamos, de lo que era la imagen de él, el, la, qué es lo que íbamos a dibujar, qué, qué elementos poner, digamos, eso ya lo habíamos definido. Ahora en realidad estamos haciendo la etapa de pasar la imagen al soporte final. ¿eh? ¿Y esa primera etapa cómo fue? ¿Lo charlaron con los amigos? Con los Claro, justamente, todo esto surgió a partir de los familiares y se enmarcó dentro de un proyecto que hay dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que es el proyecto de construcción colectiva.、Eh, en este caso estaríamos trabajando con la construcción colectiva, la memoria de Emilio c o l u e c o Y sí, en reuniones con la familia, con amigos, con vecinos, con otras personas que por ahí como nosotros no lo conocíamos tanto, pero bueno, a través de esos encuentros lo s fuimos conociendo, se fueron trayendo imágenes, materiales, ¿no? fotografías. Letras de canciones, bueno, nos contaron historias de él, y a partir de eso se construyó la imagen, digamos, que lo define a él, ¿no? Como un vecino del barrio, como un amigo, como un familiar. Esa imagen que está pintando y que es fácil e l e g i a entre todos. Claro,、eh, fue construida, digamos, en un boceto. e s t a es solo una parte, en realidad, de la imagen final. La imagen、eh, completa es casi más del doble de este, de este mural. Digamos, este tablero sería lo que es la cara que necesitamos trabajar en el interior por una cuestión de detalle, por una cuestión de, de tiempo, digamos, que necesitamos dedicarle tiempo para que la parte de la cara quede definida, porque e n definitiva lo que primero se va a ver de la imagen.、Claro. Después, el resto de la, del boceto se va a pasar directamente en la pared. Recordemos que esto va a ser、eh, colocado en una de las escaleras de, de acá del barrio 20 de julio. Claro. ¿no? Va a ser colocado en la escalera 8. Al menos hablamos ya con los vecinos, porque la idea es esa, también participarle a los vecinos, al barrio, digamos, porque todos son parte de, de esto.、Eh, y la idea es empezarlo en la escalera 8. Va a ocupar, calculamos que por lo menos dos pisos de la escalera. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, ahí la palabra entonces de, de Pepo g r a j a n que es un poco quien está coordinando la parte artística、uh -huh. de lo que significa hacer este dibujo. Vamos a ver si podemos conversar con Teresa para que sepan que nos dé su impresión.、Claro. Está en este momento、eh, pintando, pero l o vamos a robar. Unos minutitos este, para que nos pueda、para、contar bueno, cómo surgió esta idea de、eh, poder hacer este mural que vemos con el acompañamiento de muchos familiares, muchos amigos de, de Emilia. ¿no、es、sí. eh, Cada vez que nos juntamos son o amigos distintos o vecinos distintos que vienen a pintar y ayudarnos. y La idea surgió desde los chicos desde que querían、eh, plasmar un mural para que este, él quede recordado. En, en la sociedad,、eh, aparte era una muy buena persona,、eh, y bueno, y todos me dieron el apoyo de que sí, que lo hiciéramos. Y bueno, era, eh, eh, que él estuviera plasmado y que la gente lo conociera un poquitito,、eh, aunque sea desde un mural y contando un poquito su historia de vida. Especialmente que、eh, quede p l a s m a d a su imagen en el barrio donde ha, ha pasado su vida, ¿no? sí, también, también, también verlo ahí. Eh, y que también sea una, una, una de las partes transitadas, entonces como que, que la gente al verlo también、eh, pregunte a ver qué, qué significó esa persona para nosotros,、eh, también está bueno. ¿Cómo están、eh, en los tiempos? Ahí saben ustedes ¿Cuándo u s s saben t e e d se va a inaugurar y todo eso? No? No? Y calculamos un mes, un, mes, un mes, más o menos, o un poco menos.、Eh, a eso se lo t e n d r í a que preguntar al muralista porque nosotros. Hacemos lo que nos dice él、claro. y、eh, son los tiempos de él, así que nosotros respetamos los tiempos de él. Y cuando dice, bueno, tenemos una reunión, venimos a la reunión.、Perfecto. Y el acompañamiento, imagino, de los amigos, de los familiares también muy importante. Sí, eso es lo más importante. Que todos tengan esa palabra de aliento y los amigos,、eh, vecinos, compañeros de l colegio, todo. ¿Cómo está la situación、eh, judicial a partir de la denuncia que ustedes hicieron、eh, para con los policías que participaron de.? e hecho, una vez que bueno, fue asesinado el、eh, o s policías tengo entendido que siguen trabajando,、eh, todavía no fueron retirados de la fuerza.、Eh, yo hice una denuncia, me la desestimaron y tuve que volver a hacer otra denuncia más. ¿Por、eh, lo mismo? Por lo mismo, porque para ellos parece que h a b í a actuado bien, actuaron bien estos policías.、Eh, yo no voy en contra de la policía, sino de los policías.、Eh, Y bueno, y con la causa、eh, judicial hasta ahora va todo bien.、Eh, eso está en manos del abogado, así que este, como yo me voy i n t e r v i n a n d o más o menos de lo que él me va diciendo. Pero acá la, el problema está en, en lo, la policía, para la justicia parece que ha c t u a d o bien h a n tenido u s t e d alguna reunión después、eh, bueno, de las publicaciones que hicieron y demás con la policía o con gente del Ministerio de Seguridad? No, nada.、No, no. Ni siquiera el gobernador, que ya le he llevado dos petitorios para que me reciba y todavía estoy esperando. En u n momento hubo un compromiso de que el gobernador le iba a recibir, ¿no? Dos veces. La primera y la segunda que llevé ahora hubo un compromiso y este, hasta ahora nunca me han llamado. o El pedido es que、eh, se los aparte de su tarea a los policías por el abandono de personas? ¿Eso ¿no? o es el pedido que están haciendo ustedes?、Eh, que se lo. Que se t o m e todas las precauciones, y, o sea, que, que vayan con todo el, el rigor de la ley para que esto no vuelva a ocurrir. Porque ellos hicieron abandono de personas, lo dejaron tirado y no solamente lo digo yo, sino está en el video. El video que corrió en YouTube, que se hizo viral y que la gente, cada vez que lo ve, es como que se pone re mal por lo que hicieron ellos.、Eh, bueno, ahí hago hincapié yo, que gracias al video ese, yo, no, a nadie puede decir que yo estoy hablando para a b a Y que voy a seguir hasta las últimas consecuencias para que estos policías eh, sean. Eh, como, eh, que para mí tienen que tener una, una pequeña o pequeña o mucha,、eh, este, como es, prisión. Porque Sánchez le pegó la puñalada y ellos lo dejaron morir. Para mí, Sánchez y los policías, estos son tan asesinos como Sánchez. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno. Hay la palabra entonces de la mamá de Emilio Josuec, el joven, recordemos, asesinado e madrugada del primero en el l q u i é n desestimó la presentación contra el accionario de la policía y la justicia hasta ahora? La justicia, sí, recordemos que ellos habían hecho una. La、eh, sí, sí, presentación sí. en fiscalía ni bien、no、ocurrió, el hecho,、eh, a los pocos días se preservó la firmación porque es clave en eso, ¿no?、Si、la、no、es... firmación es, es viral y está es, circulando en, sí, sí, sí, por eso. en YouTube y, y permanece, incluso、eh, por lo que tenemos entendido, al momento de hacerla de n u n c i a se presentó también el video. Ah, está bien. Bueno, para la justicia hicieron bien su deber, para la familia、sí, q u e d a、no. claro que no. Claramente, lo que la familia está diciendo, lo ha dicho、eh, la mamá de Emilio en varias oportunidades.、Eh, si la, los dos policías que actuaron en, en este momento en la costanera hubieran dado auxilio rápidamente a Emilio,、eh, se hubiera salvado su vida. Eso es la, la impresión que tiene la familia a partir de, de las horas que transcurrieron、eh, y que bueno, realmente、eh, costó la vida precisamente de Emilio ¿no? La familia dice que s e hubiera h e d o rápidamente. Eso no hubiera ocurrido, pero es la denuncia por abandono de p e r s o n a para con estos dos efectivos policiales. Debe ser bueno poder acceder a los argumentos que la justicia debe tener y ha seguramente escrito para decir que no va a tomar la acusación contra la, los agentes policiales de esa noche, de ese、uh -huh. día ya. Bueno,、claro. porque ahí es donde capaz que ellos tienen sus argumentos, habrá que ver. Uh -huh. Uh -huh. Este... Bueno, les cuento、sí. a, a ustedes, a, a, las vecinas, a las vecinas y vecinos, que el mural va a estar、eh, instalado en la escalera 8, que da justo al supermercado.、Eh, 8 de ahí del barrio 20 de junio, o ¿no? 20 de junio, sí, y, sí. y da justo al, al supermercado. Está aquí del, donde estamos nosotros, a una cuadra aproximadamente, y por supuesto, a la calle. Así que, bueno, una vez que se h a instalado, va a ser muy visible, y es en una de las. Calle más transitada de la ciudad. d la cooperativa, dice usted? Claro, el supermercado de la cooperativa. Ah, es está、claro. bien, está bien. No, no, quedado con usted. Ahora está frente en l Indiagonal Alíper. ¿No? Ahora es en Indiagonal、sí. Alíper, no, pero、sí. una vez que esté、claro. instalado, digamos, el, el mural queda、Ahí. justo en dirección a, al supermercado. Al supermercado. Entre las calles Belgrano y Colón.、Uh -huh. Y podemos describirlo radiofónicamente, es muy complicado, es el rostro de Emilio. Concretamente, lo que se está pintando ahora es el rostro, pero por lo que nos decía recién, Pepo、pues, la intención es darle continuidad. Pero eso se va a hacer una vez que se coloque esta primera parte, que es la parte que tiene mayor cantidad de detalles, ¿no? a partir、uh -huh. de las sombras y demás.、Eh, y bueno, los propios rasgos del de, de joven, digamos, de, de Emilio, es por ese motivo que se hace acá adentro、uh -huh. y no se, hace, no se hace afuera. Américo, sí, ¿Pepo fue el que ayudó también en el mural de Karen? Claro, sí, sí, sí. Está bien, es lo que estaba tratando de recordar. Muy bien. mural de Karen que ha sido repintado hace poco claro que... le hicieron un, ahí un mantenimiento no sé cómo se dice técnicamente un s í no sé si mantenimiento pero bueno bueno muchísimas gracias no por favor hasta luego abrazó grande 10 y 40 estaba nuestro móvil en el edificio de desarrollo social de la municipalidad de Viedma donde se está pintando este mural por